de La Pampa, Oscar Alpa. Oscar, eh, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pali? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Oscar, eh, hay novedades con el tema del Departamento de Ciencias de la Salud. Eh, habían hecho un anuncio desde la universidad hace unos meses atrás de la conformación de este departamento. Eh, y había varias expectativas porque el proyecto final sería tener una facultad de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad Nacional de La Pampa. Contanos si hubo algún avance. Sí, así es, bueno, justamente eh, en función de aquellas conversaciones y presentaciones que todo surgía también eh, en acompañamiento de la carrera de, de la financiación de la carrera de enfermería, que eh, lo anunciamos en el marco del compromiso del Ministro de Educación cuando vino a la provincia de Nación eh, de Nicolás Trota junto con el subsecretario de Políticas Universitarias Jaime Persig y también que fue confirmado por el mismo gobernador el primero de marzo, en el anuncio del de inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados. Bueno, en ese marco se planteó no solo la financiación, sino que la carrera de enfermería sea la primera de, de un área de ciencia de salud que nunca tuvo nuestra universidad y que, como dijiste vos, sea el puntapié inicial para la Facultad de Ciencia de la Salud, Trabajamos con un proyecto junto con las Facultades Actas y Naturales y con las Facultades Veterinarias, para, que son las dos más afines en el área de salud, y creamos, elevamos un proyecto de, del Departamento Interfacultades de, de Ciencia de la Salud. Ese ingresó al Consejo Superior y bueno, como relataba ayer o le planteaba ayer al mismo cuerpo después de finalizado, Gracias a los consensos que siempre se buscan en el Consejo Superior, las distintas realidades y visiones, eh, le fuimos aportando distintas incorporaciones, distintas ideas para trabajar y, y crear este departamento que va a tener un consejo, digamos, que, que lo va a manejar, que, el cual está integrado por eh, representantes de la Facultad de Veterinaria, de Exactos Naturales, de Rectorado, de los estudiantes de esta carrera. Así que bueno, el día de ayer gracias al acompañamiento y al trabajo unánime de, de todo el cuerpo, creamos la, la semilla inicial de esta Facultad de Ciencia de la Salud, este departamento, y que también nos, nos sirve, ya que eh, fue una solicitud expresa del Ministerio de Nación de que para poder financiar la carrera tenía que estar dentro de un área de gestión específica, y este departamento eh, así lo va a permitir. Y como hablamos con el gobernador, en algún momento también eh, permitir otras carreras, otros cursos, capacitación, otras áreas, eh, van a poder ser incipiente en este departamento que, que nació ayer. Hablaste de consensos. ¿El proyecto salió aprobado por unanimidad de los consejeros superiores? Sí, fue unánime. Ah, justamente, eh, tanto, bueno, sectores de estudiantes, no docentes, docentes, que recordemos que el Consejo Superior está integrados por tres listas cuando fueron la elección en su momento así que bueno por supuesto las, por las acompañado por las seis facultades así que fue unánime inclusive había alguna en el trabajo de comisión algún despacho con algún tema de redacción distinto y bueno hubo un consenso de proponer una redacción distinta ayer en el cuerpo para que no sea era un pequeño artículo una parte de un artículo pero hubo consenso para buscar esa idea de que de que se pueda tener un proyecto único, así que con esa modificación fue aprobado por unanimidad Bien, eh, el próximo paso de este departamento de ciencia y de la salud es que, que conformar eh, los integrantes quienes quiénes sí. van a estar ahí Exactamente, conformar uh -huh. los integrantes y crear un, una, la, digamos dos, reglamento que uno sería uh -huh. académico de funcionamiento, uh -huh. cómo va a funcionar, son ocho integrantes, uh -huh. como te decía, dos de cada facultades, dos de rectorado y dos estudiantes de las carreras, eh, cómo va a funcionar, cómo se va el tema de las carreras, uh -huh. por supuesto vamos a tener que crear un programa, eh, un programa económico para que esa, ese departamento tenga su propio presupuesto, eh, Y después de eso, ya incorporarle la carrera, hecho sea paso, ya elevamos a la SPU el pedido concreto de financiación de la carrera y estamos a la espera. Uno de los requerimientos que nos hacían era que ni bien este convenio de financiación implica que tenemos que presentarnos a acreditar la carrera y un requisito era justamente tener este departamento. Así ah. que creo que ha sido doble, no solo requisito de la secretaría o de la, en este caso el ministerio, sino que nuestra universidad incursiona concretamente ante una, que lo hemos visto por supuesto con esta pandemia, una necesidad concreta, de ir creando distintos profesionales, técnicos y cursos de posgrado y cursos de pregrado en el área de salud que va a ser fundamental para nuestros próximos años en la provincia. Claro. Eh, en este contexto de pandemia, Oscar, si sigue todo como viene, ¿es probable que se dicte enfermería en el segundo cuatrimestre de este año? Eso esperamos, por supuesto, estamos ah. muy condicionados. O sea, la carrera sigue, lo que estamos condicionados es sí. la apertura de, del primer año. Claro. La ah. carrera sigue, no tenemos la financiación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que desde la Facultad de Exactas Naturales y desde el Rectorado, eh, esto asegurar para darle tranquilidad, el mensaje tiene que ser muy claro, que, que todos las y los estudiantes de la carrera, digamos, se, se mantiene, la carrera ha sido permanente, así que sigue, lo que estábamos limitado es la inscripción de primer año, esperemos con esto, eh, bueno, poder destrabarlo, Yo la semana que viene estaremos yendo a reunión de plenario del SIN, así que aprovecharemos la oportunidad para conversar personalmente con el secretario y con las áreas respectivas y, y poder traer ya, el, el, no sé si el convenio firmado, pero bueno, a punto de firmarse y que esto nos habilite ya para el segundo cuatrimestre comenzar el, una inscripción de primer año y... Inclusive también fortalecer muchas de las áreas que, que estamos teniendo en la carrera. ¿no? Ah. Hablando del segundo cuatrimestre, Oscar, si la pandemia lo permite, ¿la universidad ya está diagramando el regreso al aula? Sí, eh, a ver, estamos... Desde, desde el primer día que, que suspendimos la clase en el año pasado, mm. estuvimos diagramando la virtualidad y el regreso. Eh, mm. Y siempre cuando la salud lo permitió y cuando este equilibrio que hay que hacer... ...entre la salud de nuestra comunidad universitaria, por un lado... ...y, y avanzar en la, de, de tal forma que no se pierda tanto en educación... ...como en investigación, como en extensión... Eh, ...hemos mantenido un equilibrio que creo que dentro, creemos... ...que dentro de esta pandemia lo hemos logrado... Eh, ...todo el cuatrimestre del año pasado, toda la cursada del año pasado... ...fue virtual, pero entre febrero y mayo pudimos hacer las prácticas que nos estaban quedando, que sí o sí tenían que ser presenciales, como laboratorio, como práctica en campo, que eh, quedaron dos o tres cositas así pequeñas, pero prácticamente el 2020 lo tenemos cumplido, así que esperamos si no podemos volver eh, unos días antes de, de este receso que siempre se da en invierno en, en, en la universidad y que para el, el primer y segundo cuatrimestre, que es normalmente después, después del 9 de julio, vamos a ver si podemos terminar algunas de esas prácticas antes del 9 de julio, y bueno, la idea es reunirnos mañana, inclusive con las decanas, decanos, o si no, principio de la semana que viene, para ver, en función de ello, nosotros ya habíamos hecho un plan de cómo volver, El primer tema era estas prácticas, la segunda tenía que ver con exámenes, finales o parciales que necesiten presencialidad. Tercero, volver, aunque sea con contactos con primer año, o sea, no digo cursada concreta, pero ir teniendo presencialidad, aunque sea por burbujas con los distintos estudiantes de primer año. Y segundo año, que son los que han sido más afectados, ya que segundo año es el primer año del año pasado, que no tuvo presencialidad y que todavía no estuvo físicamente en la universidad. Y, y bueno, ya sería el cuarto paso de acuerdo con, con las capacidades de, de las aulas ir eh, y volviendo con este sistema híbrido que se plantea donde, eh, bueno, irá un, un sector o a veces con un bruja, pero el híbrido sería que mientras un grupo va yendo presencialmente se transmite en forma por cámara al otro grupo y en, en la próxima clase al inverso, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿Y sí. las aulas lo permiten? Bueno, estamos hablando de las aulas con las nuevas capacidades que tienen que plantear, porque sí entendemos que si, por más que volvamos presencial, eh, todo el sistema de protocolo, ventilación, capaz, digamos todo eso se tiene que mantener. ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí, más vale el protocolo. Bien, Oscar, eh, te agradecemos estos minutos, como siempre, con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, como digo, por transmitir que lo que está pasando en nuestra universidad, pública y gratuita. Eh, que tengas buen día. Gracias, buen día a ustedes. Bien.